De 10 a 1, sigue en directo en el 101.4 FM y en televisión el programa Entre Amigos. En directo desde la Plaza Salvador Allende, Teleelch Radio Marca. Con la colaboración de UT Elche, Ayuntamiento Elch. La Asociación de Hostelería de Elche y Teleelch te ayudan a encontrar empleo. ¿Buscas trabajo en el sector de hostelería?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 24 minutos pasan de las 9 de la mañana y continúa el programa La Glorieta antes de la siguiente entrevista con el presidente de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopo y la Lacantí, Ángel Urbina, para... Explicar los detalles de ese importante acuerdo que se alcanzó la pasada semana con el fin de desbloquear el trasvase Júcar Vinalopó y poder preparar el terreno con el Ministerio para negociar un convenio a 10 años y con ello normalizar los envíos por fin de agua de este trasvase del Júcar al Vinalopó, vamos con otra noticia y es que, según las previsiones en la agenda política de hoy, del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, tiene previsto reunirse con la rectora de la Universidad de, Alinca, de Alicante, Amparo Navarro. A ese encuentro asistirán también la consejera de Sanidad, Ana Barceló, y la ilicitana consejera de Innovación de Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual. Sin duda, esa reunión es importante porque dará a conocer, por fin, la autorización de la Trinidad Valenciana a implantar en la Universidad de Alicante el grado de Medicina, una noticia que ya publica distintos medios de comunicación y de la que estaremos muy pendientes también aquí en TeleElch Radiomarca La Glorieta, con Rosmaría Alonso y Antonio Bazán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 Con Marga García, Tele Radio Marca. Nos gusta Elche. Y vamos con la música ligera de Ana Mena. Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más cantarte un adiós hacernos adultos sería un crescendo de mi niñez Solo un poco con la loro música ligera, este silencio inquietante para escapar de este pozo de dolor que nos arrastre los dos y no queremos. Si bastase un concierto o una simple canción. Tanta ruïne. Aadios pediría. Que calmase un poco este temporal. Aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera. Porque me siento ausente. Que se ligeria.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 ECUS, las primeras marcas en Moda Hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. ECUS, en Reina Victoria 62, Elche. La pasada semana todos los medios de comunicación nos hicimos eco de una destacada noticia y es que se llegó por fin a un acuerdo para desbloquear el trasvase Júcar Vinalopó, una infraestructura reclamada durante siglos, construida con 400 millones de euros y que llevaba casi una década eh, sin utilizarse apenas por los desencuentros y las duras negociaciones entre regantes y ministerio a costa del precio, querían un precio asumible y parece que se ha conseguido. ...y lo ha hecho el presidente... ...entre otros portavoces de Regantes... ...el presidente de la Junta Central de Usuarios... de ...este trasvase... ...Ángel Urbina... ...a quien saludamos Ángel... ...muy buenos días... ...sí, buenos días... ...es eh, un acuerdo... ...que lo han calificado de histórico... ...es tan importante... ...que incluso el pasado viernes... ...tuvo que estar... Eh, ...el alcalde de esta ciudad... ...le llamó para que le explicara... ...los detalles pequeños... ...pues bien... Eh, casi una semana después de este acuerdo Alcanzado eh, Ángel, ¿cómo se ha conseguido? Bueno pues Se ha conseguido pues, Con mucha paciencia Con mucha Digamos armándose de valor Sabiendo de que En mi caso eh, Tengo Una mochila de 602 Años de historia En nuestros antepasados Y dieron el juzgo a Pop un 27 de mayo de 1420. Y pues me ha tocado a mí ahora estar en este terreno, no podía defraudar los aleros de los antepasados. Y ahí estamos. Concretamente después de, de estar en una, una pausa muy importante porque no, no, no teníamos interlocutores en Madrid, ningún sitio para poder razonar, hacer algo sensible, pues. Bueno, fui elegido presidente de la Comunidad General en el mes de noviembre y gracias a, bueno, a eso que se tranquilizaron ciertas cosas, pues me dieron cierta margen de maniobra para hablar con el Ministerio. Yo encontré con el Director General del Agua, el que reconocer conocer el trabajo que ha hecho Teodoro Estrella que lo conocía yo hace muchos años como ingeniero hace, en la conexión de Ojuka y toda la vida, pues hemos empezado a hablar entre todos y, intentando lo que siempre ha pasado, que el precio del agua era el principal problema que nos decían los regantes asumir ese, esa agua, porque era imposible. Después de estos razonamientos... Eh, reuniones con la Consejería de Agricultura para que hiciera obras del postral base que faltaban que aún faltan eh, hablando con la Confederación del Júcar para que pudiera dar un agua si paramos los pozos subexplotados y en fin y, y con todas las historias pues la clave fue que el 15 de marzo de este año el Consejo de Ministros y publicado en el Botín Oficial del Estado, aprobó que el precio de Ajuco Arbina para este año, hasta el 31 de diciembre, fuese de 0,295 eh, euros el metro cúbico. Sí. Esa era una cantidad uh -huh. adecuada, puesto que la energía eléctrica está por las nubes, y ahí empezamos a, a negociar. Uh -huh. Entonces, tenemos que negociar una coyuntural de las entidades de riego para que la Confederación lo autorizase. Se autorizó prácticamente el día, el día 19 de abril, hace una semana justamente, hasta 18,8 metros cúbicos. Empezamos a hablar con, con Aquamé para firmar el convenio para traer esa agua y el acuerdo se hizo el borrador prácticamente el día 20 por la noche, a las 12 de la noche, y hoy ya está en Madrid, donde se reúne esta tarde mañana el Consejo de Acuamed, donde aprobará la transferencia 18,8 hectómetros cúbicos hasta 18,8 hectómetros de Júcar al vinolopo. Bien, es, eh, eh, eh, esto, con esto eh, se normalizan ya los envíos de agua, cada año ustedes tendrán que negociarlos, estaremos muy pendientes de las lluvias, de que suban las reservas, del Júcar, pero es que parecía que no se, no se iba a conseguir este acuerdo, primero por las tarifas elevadas de la electricidad y segundo por eh, el, la decisión del gobierno valenciano de incrementar el caudal ecológico en la albufera de Valencia, pero al final... Con diálogo, usted sí lo ha conseguido. Bueno, hemos conseguido. Todavía quedan flecos que hay que cubrir, pero hemos conseguido vincular la parada de los pozos sobreexplotados. Porque claro, si el Estado dice pare usted un metro cúbico de los pozos, yo le digo ¿y dónde vengo el agua? Ah, los de Júcar, pues déme un papel. Me la da. Entonces hemos vinculado la sustitución de los acuíferos por el agua de Júcar, y ya luego eso lo, habrá que transferirlo en ley o como sea, pero de momento la realidad es esa. Pero además el, el alcance es mayor. Este alcance es para conseguir estabilidad hasta el 31 del 12, pero que nos dé una, un tiempo tranquilo y sereno para negociar un convenio este año para que sea desde el 23 a diez años, para que venga el agua normalmente sin tantos problemas. Entonces, eh, ahí vamos a, a, a revisar ahora los cálculos, estamos en ello, metiendo inclusive ya la incorporación de un parque fotovoltaico que el ministerio ya lo ha aprobado en el presupuesto del Estado, e inclusive ha modificado la ley de aguas para poderlo aplicar al Vinalopó a 70 millones para que la energía eléctrica desde Azul el de la Marquesa a San Diego sea mucho más barata, con lo cual el ministerio dejará de financiar la diferencia del precio del agua e inclusive yo creo que podremos bajar un poco más el precio del agua a partir del 23%. Pues ustedes han conseguido convertir un gravísimo problema que es el de la sobreexplotación de los acuíferos en, en una moneda importante para, para lograr este trasvase, el desbloqueo del trasvase júcar lopó porque de no haberse llegado a este acuerdo ¿habría que haber devuelto los 400 millones de euros a Europa de, del coste de esta infraestructura? 400 millones no, pero 150 sí aquellos que puso el ministerio. Eso había que, ver, había que hacerlo si no, se, si no se financiaba correctamente. Europa ya amenazó al Estado español que si no se eh, ponía en marcha ese trasvase, pues había que replantearse. Eso también ha sido un arma que ha sido importante para tener en cuenta. Hemos tocado todas las teclas para que la administración entendiera que que había que dar solución a un problema que creó ella ¿eh? cambiando la toma. Y tanto. Eh, Por eso todavía no se ha firmado el convenio. ¿Este acuerdo es provisional, diríamos, histórico, pero provisional? ¿O de transición? Esto es, esto es un acuerdo entre ACUAMED, la Constitución de del Júcar y la Junta Central hasta el 31 del 12 del 22 para poder negociar ahora un acuerdo a 10 años, antes dicho. Eso es lo más es importante. Ahora, nos pues, está uh -huh. tranquilamente a, a hacer números y, y sacar un precio mejor que se pueda y que la añadita se ponga las pilas y acabe las obras del post trasbase que aún le falta bastante. Pues eh, Ángel, usted se reunió el pasado viernes con el alcalde, le llamó, le llamó el alcalde a sí. su despacho y ¿qué, qué, qué, qué, qué, qué podemos decir de esa, de esa reunión? Bien, en primer lugar pues eh, se interesó en el tema porque se cuenta que para bien o para mal el Ayuntamiento del Che ha implicado, se implicó mucho en el tema Jucarvina Lopó eh, digo, aquí se pidió el año 1420, aquí hicimos la primera tractorada cuando el cambio de toma, aquí ha habido actuaciones en el pleno municipal mía, eh, los debates en su casa han sido tremendo, o sea, el Juca Villalopó lleva un poco alma de Leche, bastante, aparte de que dos entidades y el abastecimiento de Leche también les afecta y bueno, pues estaba interesado porque hay que también reconocer y ya aprovecho la oportunidad darle las gracias porque él en su medida siempre ha estado muy, muy pendiente de este tema y ha transmitido a quien tenía que transmitir la preocupación que teníamos los regantes porque nos quedamos en secano sí, de claro y él, bueno, le ha explicado todo lo que ha habido, se ha puesto contento con satisfacción y allá mismo además eh, le puedo decir eh, eh, Le he dicho que el futuro el libro del Juca Arbinalopó, que se está terminando por los, dos, por los profesores Girocina y Antonio Rico, se presentará este otoño en el, en el Pleno Municipal de Eche. Ha dicho que sí. Pues estaremos atentos a esa publicación pero vamos a dar unas pinceladas de, de lo que se ha conseguido con este acuerdo. Estamos hablando de un trasvase Júcar Vinalopó que por su importancia merece esta publicación eh, reclamado durante siglos. Se puso en marcha hace 10 años y ¿cuánta agua ha llegado a Elche del Júcar Vinalopó en esos 10 años? Pues muy poca, muy poca porque ha sido cada año un poquito luego tres años sin nada, muy poca. Eh, la única entidad que se ha beneficiado es San Enrique y pues no sé si ha venido. Eh, eh, hemos tenido este la sexta aportación, pues nada habrá sido en total tres hectómetros en cinco o seis años, muy poco. Qué cantidad más ridícula. Y ahora bueno, y ahora y ahora con esto, qué significará. Bueno, este año San Enrique va va a traer alrededor de un hectómetro, más o menos, para poder este año pasar. Y a partir de ahí, en el 93, pues iremos ya normalizando los envíos porque tenemos la suerte de que la Sociedad San Enrique, que es de la margen derecha del vinalopó, del postra base, la infraestructura está terminada. Porque hay otras entidades como es Novelda, es Agón, Monforte, que no puede recibir porque todavía falta pendiente las tuberías del postre de base pendiente del año altar. Estamos hablando de que los regantes de San Enrique son usuarios y los regantes de Rigos del Levante son usuarios. No, no, no. El del Levante pertenece a la Confederación Hidrográfica del Segura es de aguas del Segura y del Tajo Segura Y aquí estamos hablando de, del, de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y entidades que tuviesen pozos ¿m? para poder sustituir eh, agua de pozo por agua trasvase. Esto es la fuerza que nos va a dar, que después ya ampliaremos en lo que podamos a, a otras entidades. Pero uh -huh. así hay que ir poco a poco. Eh, eh, a cambio, les han pedido ustedes eso, ¿no? Cerrar pozos de forma gradual. Eh, la reducción de este año es a un 60% para riego. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está la sobreexplotación de los acuíferos? Eh, ahora mismo hay seis masas declaradas sobreexplotadas en todo Alicante. Eh, según la directiva de Mar, el Marco de Agua de Europa, al declararlo sobreexplotado, tenemos cinco años de moratoria para cerrar. El año 27 de los acuíferos no puede salir nada de agua para regadíos, sí para abastecimiento. Entonces hay que ir poco a poco. Disminuyendo la estación de pozos y sustituyéndolo por el Huca hasta el año 27. Pues Ángel, usted ha demostrado que se puede. Eh, ¿Qué pasa con el trasvase de Tajo Segura? Eh, no, no, ¿El diálogo no se puede, con el dia ¿no se puede con, dialogar con este ministerio? Pues también estamos en ello, poco a poco. Vale. <ríe> poco a poco. El, el problema. Poco a poco, me conoce, hay que hacerlo poco a poco. poco. Eh, le conozco tanto que creo que con esa sonrisa po podemos hablar de optimismo para el futuro del trasvase Tajo Segura. No, optimismo no. Pero que estamos haciendo lo que podemos, eso ya eh, vamos a ver. Será en otro momento cuando hablemos. <risa> vamos a esperar 15 o 20 días a ver qué dice el plan hidrológico del Tajo. Y entonces hablamos. Pues dentro de 15 o 20 días volveremos. Muchísimas gracias por explicarnos la situación de los regantes, los usuarios de este nuevo trasvase, el de Jucarvín Vinalopó, que ya se pone en marcha. Gracias. Gracias a usted y a su medio, que además quiero recordar que desde los inicios de Juca Lopó, sus debates con usted en, en su medio, eh, alumbró muchas inquietudes y soluciones a, a ahora, aunque sean tarde, pero, pero ella se hablaba de estas cosas. Pues gracias por poner en valor el debate público. Gracias. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán.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 Piles i bateries, acumuladors, zikotets elestrodomestics, CDs i DVDs. Localitza el teu minipunt net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. mini.net AELT, a Elg. Més a prop. Més fàcil. És un missatge de UT i Ajuntament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 A las 10 en punto de la mañana para llegar a contarles más noticias, sin duda la más destacada del día de hoy es eh, pues ese encuentro que va a mantener Pedro, eh, el, el presidente de la, del gobierno valenciano, Chimo Puig, en la Universidad Centría Alicante con la rectora y con las consejeras de Sanidad y la de Innovación la ilicitana Carolina Pascual, en una reunión en la que seguro quedará a conocer los detalles de esa autorización para implantar el grado de Medicina en la Universidad de Alicante. Por fin llega esa autorización. Nos haremos eco de las reacciones de esta noticia en nuestros posteriores boletines informativos. Nosotros ahora pues, seguimos disfrutando de la música que tenemos preparada, como este Adiós, mi amor, de Strombers. Esta es mi vida Llegaré a ese lugar, donde cualquier noche el sol saldrá, a ese lugar, donde cualquier noche el sol saldrá, adiós mi amor, Adios me. Este mes de abril en Decoelts queremos ganarnos el cielo, así que durante tu compra dinos la contraseña Semana Santa y licitana con Decoelts y tendrás derecho a un mínimo de un 20% de descuento en todos nuestros productos. Decoelts, junto a la Plaza de Madrid. Nos encanta conectar contigo.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 Disfruta de tu jardín con Ferroquet y la llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa, iluminación solar y eléctrica, herramienta y maquinaria para jardín, piscinas, toboganes, columpio, cama elástica y todo tipo de juegos infantiles. Tu jardín en buenas manos con Ferroquet y la llave en Elche Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. El secreto es solo uno. Tu tiempo. Tiempo para cuidar tu piel. Tiempo para tu bienestar. Tiempo para regalar belleza. El secreto es querer. Azuleto Estética. Más de 30 años cuidándote. Calle Paseo de Germanías 30. Elche. Teleelche Radio Marca en directo. Este jueves 28 de abril estaremos en la Plaza Salvador Allende en el sector quinto, De 10 a 1...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 Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Qué te vas a poner? No sé, corbata, sí o no. Muy formal, ¿no? ¿Y camiseta? Muy informal. No me ayudas nada. Así acabo yo antes y llego primero. ¡Espera! ¡Vuelve aquí! No pierdas un minuto para acudir a la cita y ven a Fast Days Citroën. Solo seis días para enamorarte y llevarte hasta 6.000 euros de ventaja. Y además, condiciones excepcionales en seminuevos y postventa. Citroën. Citroën Grupo Marcos. La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. ...pues cuando quedan dos minutos tan solo... ...para llegar a las diez en punto nos despedimos... ...La Glorieta vuelve mañana miércoles a las siete de la mañana... ...para contarles todas las noticias de la jornada... ...ahora les dejamos con Marga García... ...que viene con las previsiones informativas... ...de una jornada con una agenda apretada... ...y con una noticia destacada... ...Chimopucha anunciará en el encuentro... ...que mantendrá hoy en el campus de la Universidad de Alicante... ...la autorización de implantar ya el grado de medicina... En Alicante. Nosotros nos vamos con y les dejamos con Jorge Dresler con su canción Todo se transforma. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor, que se hizo vapor Luego viento, que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja Tu boca roja en la mía la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde. Todo se transforma, todo se transforma. el vino que pague yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino y antes de Torino en Prato donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez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 ...todo se transforma ...todo se transforma ...supe que de algún lejano rincón de otra galaxia ...el amor que me darías ...transformado volvería